Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Viernes 23 y sábado 24, las 17, en la casona de Humahuaca, Humahuaca 3508, de la Ciudad de Buenos Aires. Mi cola queda justo, justo en el medio del culo. Reserva 11 58 29 93 90. La girafa es una vaca larga.